...comentarte que este programa Euska de Música... ...también lo puedes escuchar el fin de semana... ...tanto el sábado como el domingo... ...la misma franja horaria... ...de 6 a siete y media de la tarde... ...en el mismo dial... ...el 100.8 de Berriozar y Ratia... ...pero eso sí, en redifusión, en repetición... ...y en cuanto concluye el programa el jueves... ...lo subimos a las redes sociales... ...lo subimos a las páginas que tenemos... ...tanto en Facebook facebook.com barra euskalmusica Berriozari Ratia como en la página que tenemos en Twitter twitter.com barra euskalmusica FM Para que el programa de hoy jueves y todos los programas de música los puedes escuchar el día que más te guste a la hora que más te convenga Además te damos a conocer las noticias más destacadas la agenda de conciertos con sus respectivos carteles videoclips y temas musicales todo ello en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia y en twitter.com barra Euskal Música FM tu programa Euskal Música en las redes sociales El programa de hoy viene cargadito de buena música. Tendremos a Emon con su álbum titulado Sua. También a Irache Mugire con su primer trabajo discográfico La Piela de Transparente. O a Sarkun con su álbum Ciclomorfosía. Y tendremos la visita de Marian Ruiz que nos va a presentar lo que es su primer trabajo bandada. Marian Ruiz, artísticamente llamada bandada, que vienes con su primer trabajo discográfico bajo el brazo. A eso de las 7 menos cuarto, 7 menos 10, estaba por la uh, por aquí, por los estudios de Berriozar y gracias por el programa Euskal Música para presentarnos este nuevo proyecto musical bien como no, nos hablará de los conciertos que va a realizar, sobre todo, ese concierto del día 23 de febrero en la Escuela Navarra de Teatro. Hay que comentar que habrá muchos artistas invitados, entre ellos Gucci Romero o Gabriel Garza. Así que ya lo sabes, si quieres eh, saber más de este nuevo proyecto musical que ha lanzado Marian Ruiz, el proyecto artísticamente llamado Bandala... A eso de las 7 menos cuarto, 7 menos 10, te desgranaremos más cositas. Todo esto en esta próxima hora y media, todo esto durante estos próximos 90 minutos en una nueva edición del programa Euskal Música. Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria cada jueves en directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde... Nueva cita el fin de semana, sábado y domingo, pero eso sí, en redifusión, en repetición, en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, en el 100.8, en Berriozar y Ratiaz. Si os parece vamos a comenzar esta nueva edición del programa de busca Música Y lo vamos a hacer con la formación Emon que editaba su tercer trabajo discográfico Sua en 2014 Emon en este disco tiene cada vez más recursos musicales a su alcance Ritmos sofocantes, idóneos para bailar y así desatar la fiesta Si a todo esto le tuviéramos que poner términos musicales Hablaríamos de un cóctel rítmico en el que el rock, ska, la cumbia, el merengue, el reggae, el rap, rumba y aledaños Campan armónicamente La filosofía musical de Emon y de sua Es organizar la fiesta más preferida o favorita Para todo el público Pero Emon no quiere dejar de lado Y en el olvido la situación tan insolente que vivimos Y en sus letras hay tiempo de compromiso social Emon con su música nos lleva a mover el cuerpo Con sus letras a reflexión política Nos quedamos con este tercer trabajo discográfico Editado en 2014 sua es el álbum Nos quedamos con los temas Eldu Y Carriquetán Con ellos Con Emón Comenzamos una nueva edición Del programa Euskal Música just dancing we got a memory ya van a ser ay searen pulsa de aberto da bategles sure españen Zure unai detto me sure corpo sui yo sei ya beris you taking care got to live Azkaptu gara, urrundu gara, berriz batzeko Estaban sonando dos de los temas incluidos en el tercer trabajo discográfico SUA de 2014 de Emo Los temas titulados Eldu y Karriketan Y nos vamos ahora con una mujer Nos vamos con Irache Mugire que publicaba en noviembre del 2016 La Piel Transparente Su segundo disco tras su debut Inis Fodla en 2002 Estamos... Ante un nuevo trabajo bien hecho, claramente completo y de gran coherencia de principio a fin, la introducción instrumental nos abre las puertas de par en par para saborear las delicias, que son las 10 canciones llenas de vivencias y sentimientos del universo personal de Irache Mugire. En cuanto a grabación y producción, este es un trabajo producido con mucho amor que recupera el sonido directo y cercano de las grabaciones antiguas. Irache Mugire, Pedro de la Osa, Yosu Mugire. Corcostegui, Xavi Fernández e Ivonne Larrucea son los componentes de este segundo trabajo discográfico de esta mujer, Irache Mugire, el álbum La piel transparente, editado en 2016, de este segundo trabajo nos quedamos con los temas, Emerichi Primadera y el tema Me dice Guille Música Merrezi urtetako Tristura berriekin, deskubritzen zezora garria taimimilatzen ze zaia Tasimilatu ez zean zetristea den hau guzti. Diario berri bat hasi gugura dut. Aurreuezzaarekin zer ikustirik ez duna. Zu barika dibidez zubarik adibidez Ismaele doñoak zauriatan artzan barra barriroa besturot barriro zure izala sasiak uskitzu diren urtarri legunean hilabete askoren ostean gure munduaren katastropearen nere itze dokian Ezke maren bilazurero bestea, zure hau txabillatuz beste logelatan. Diario berri bat kasi gura dugu, aurrekoari guztiak lotzan dizkidanak. Ez dut egun karirik itxi Ta hondartzak ehar bidaude Beti-beti moduan Aurtenet zaretorriko bilgora Bizitan Daztelako pire gauze Eninduzunto patukoan Diario berri bat aziguratu Gori baine hortzian Zure kontresanak Yeah Berriekin, deskubritzen zezora garriatea similatzen zez daia Da similatu ezean, ze tristea ben, guztia Diario berri bat asigura dut, ez dut barkamenin nahi ez dut Barkamenin behar, ez badanirean eure multimik batear 福azgas es... ия Se me esconden entre estas Las cuerdas De una dudosa amiga Oh dudosa amiga Yo que es lo que dicen al fin y al cabo Las malas lenguas Que dejé de lado En la cuneta del 2 más 2 Que nunca debió Complicarse en la cuneta Del 2 más 2 Que ahora por no ser Ya no son ni 4 Ey guillén me dice Guilleje me dite Guilleme Pero Guillem Mírame para lo quedan mis dedos a esta pluma que aspiro tanto que quedo sin aire nuevo que contar y colorín colorado que puedo yo pseudoversa que no está escrito en ningún lado. y yo le miro con ojos redondos redondos de espanto y sí, sí y no entiendo nada de lo que pretende decir e incluso dite solo matices que se entrenan de por sí con altas pistas A que para por un mejor maticzzi sí, Gullen me dice Guille me dice Guille me Pero Guille mírame Padro lo da en mis dedos A esta pluma que aspiro Tanto que Quedo sin aire nuevo Que contar Y colorín Colorado Que puedo yo Pseudo versar Que no está escrito En ningún lado Zorin, Colorado, que puedo yo, pseudo que no es descrito. Y me dice Guille, segundo trabajo discográfico Para Irache Mugire Que ha regresado al panorama musical 14 años después, tras editar Su álbum debut Inis Fodla En 2002, regresa al panorama musical En noviembre del 2016 Con este segundo larga duración La piel transparente Y de Irache y Mugire nos vamos con Anita Parker Que son de Arrasate Vilo y Lacunza, las reuniones y ensayos Son en Arrasate Anne Martínez estuvo en Zango Olach Andueza en escalaria Iñaki Bengoa y Gion Zubiaga acumulan eh, experiencia vital en Gose. Anita Parker ha grabado en los estudios SHOT durante julio y agosto del 2017 este programa. Primer trabajo discográfico Colaboraciones, por ejemplo, las de Ricardo Altuna, voz en Izargo Ria Arcaich bien voz y texto de Amaya John Caiman, toca el bombardino en el tema Orain et Abeti Sigor de Z, Stigay en la canción Michal e Ignacio Hola y Sola ha hecho coros en Orain et Abeti Nos quedamos con este primer larga duración y de él te extraemos los temas Bicho y Enchungabe Magia y Okua Ika ti tu sui gustean desagertiko sea corratzeko idun bota taztala sor seres ani Orpainak, zenbatzen zenituen ditartean Iemako menik ustezina izan nahi Zeke algoan izan da ikusi ezin duzuna Hoiuka ez azun nahi zu guztia Zut zuteko azmolik ez du Zer ez anik ez baduto jukatzen zaitu Eakuntan hori garriten du Eta nahi dudan guztietan egin godutiriko zizorioz Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico de Anita Parker, el álbum llamado igualmente que el grupo Anita Parker, los temas Bicho y Enchungabé. Nos vamos con Sorkun, que es el nombre artístico de la cantante vasca Sorkun de Rubio que ha grabado cuatro discos. Formó parte de la banda de rock Cashback durante la década de 1990 y ha grabado con grupos y músicos como Nego Gorriak, José Ripiao, Flitter y Fermín Mugruza, entre otros. En 2001, la banda Cashback se disuelve y es cuando Sorkun empieza a pensar en lo que será su primer disco en solitario, Ona, editado en 2002. Los textos, las la mayoría de Sorkun, son pequeñas poesías parecidas a lo a ikus japoneses. Muchos de los temas fueron precisamente escritos durante sus estancias en Japón con la DUP Manifest, de ahí que el nombre del disco ONA. En 2004, Shorkun empieza a pensar en su nuevo disco basado en pequeños textos que al igual que ocurrió con las canciones de Ona, escribe en los parones de la gira con la contrabanda. En un principio, le proponen escribir música para un espectáculo multimedia que consistía en la proyección de una película de surf mientras su banda interpretaba la música en directo. Finalmente, el proyecto se acaba aparcando y Shorkun utiliza las ideas mascadas para su futuro disco que entra a grabar en los estudios Katarain bajo las órdenes de Urko Alambu Para grabar Duna En 2008 llegaría su tercer trabajo discográfico Titulado Shorkun and Vice President Y en 2015 editaría Ciclomorfosía Con Fridi Pelaez, arich Luz Uriaga Miquel Romero y Juana Uriza Nos quedamos con este álbum Nos quedamos con el nuevo trabajo discográfico En 2015 de Shorkun El álbum Ciclomorfosía Y del texto traemos los temas Arma, Vikiak y el tema Astronautak Música hacela solo hacela contra el peco estan besala estaban sonando dos de los temas incluidos en ese álbum editado en 2015 en solitario, Ciclomorfosía de Sorkum, como te comentaba anteriormente en este nuevo trabajo tiene la colaboración de Freddy Peláez a los teclados Aritz Luz Uriaga al Miquel Romero a la guitarra y Juanma Urriza a la batería, y dejamos la música tranquilita y nos vamos con la caña y la fuerza de la banda de Ilunya Atracción una banda formada en 2009 tras sucesivos cambios en su formación, actualmente está integrada por los hermanos Zarzosa al Alfonso y David a la guitarra y al bajo respectivamente, procedentes ambos de la banda Mr. Feeling, fundadores del grupo y verdadera columna vertebral del mismo. Es guitarrista de Bonnie, Alfonso y es bajista de su tagar David. Daniel Izarraga, Dino a la batería y Toll a la voz, última incorporación procedente de la banda Sujeto K, completan la formación Tracción. En 2012 sacaron a la luz su disco debut, Virgen de las Tinieblas, publicado dos años más tarde, en 2014, Rotos y Cáceres quemados Tras permanecer en standby by durante dos años, en abril del 2017, han publicado su tercer trabajo. Un trabajo producido, grabado y masterizado por Iñaki Llanera y Leire Aranguren en Estudios Averín y editado por el Tromedario Records bajo el nombre de Renacer. Nos quedamos pues con este nuevo larga duración para esta banda de iluña Atracción y del álbum Renacer. Nos quedamos con los temas Zombies y Adicción. Mundo, borrar el rastro sin despegar los pies Cambiar de mundo, cambiar de mundo Borrar el rastro del ayer Cambiar de mundo La caña y la fuerza que nos trae esta banda Atracción de Iruña Con este nuevo trabajo discográfico Renacer Y ahora nos vamos... Con ella nos vamos con Marian Ruiz Artísticamente llamada Bandada Nos presenta ella su primer Trabajo discográfico en el cual te puedes Encontrar 12 temas y de él te vamos A extraer el tema que abre el álbum Persiguiendo un sueño single Para este primer trabajo discográfico Lo escuchamos y a continuación Hablamos con ella, con Marian Ruiz Para que nos dé más detalles De este primer trabajo discográfico De la trayectoria musical De los conciertos y de ese concierto Que va a realizar el día 23 de febrero en la Escuela Navarra de Teatro. ¡Nos quedamos con ella! ¡Nos quedamos con Marian Ruiz! ¡Nos quedamos con Bandada! Y siguiendo un sueño que nunca llega que explota como las estrellas vuelven en la niebla de ese silencio que sujeta bien las riendas quiero cantar porque en la vida no sé hace nada mejor para que mis hijos sepan que una nunca se rindió. Gero en medio de la carretera A esperar que pase la tormenta Me brotan flores a la primavera Me crecen alas en comuna suelo se despierta en una calle desnuda y polvorienta quiero cantar porque en la vida no se sé hace nada mejor le roba el tiempo los segundos mi alma no lleva reloj no, no, no, los, los planos, los Voy persiguiendo un sueño que no Me quedo en medio de la carretera. es un año es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el primer trabajo discográfico de bandada. Un primer trabajo en el cual te puedes encontrar 12 temas de diferentes estilos musicales. Para hablar de la trayectoria del primer disco de los conciertos que va a realizar y de muchas cosas más, tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Oscar Música, Marían Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes, Arracha León, ¿qué tal? Eh, vamos a comenzar con la primera pregunta. Persiguiendo un sueño es el tema que hemos escuchado, uno de los temas del disco. Marian Ruiz ha cumplido el sueño al realizar este proyecto, digamos. Sí, sí, sí, me ha costado mis años, eh. <risa> Tengo ya casi 41. Llevo persiguiéndolo desde muy jovencita, sí, yo estoy muy contenta, la verdad que sí, encantada. Eh, Marian Ruiz, actriz, cantante compositora, cuéntanos un poquito esa trayectoria que tienes, porque muchas cosas tienes ¿eh? Sí, bueno, al final ya sabes que en el mundo del artisteo tenemos que hacer muchas cosas para poder tirar para adelante y bueno, yo me considero actriz pues porque estudié en la Escuela Navarra de Teatro tres años, antes fui a, a la universidad y tal, me saqué mi título de magisterio, pero luego dije, venga que no, que lo mío es más el mundo del artisteo y del titiritero y ya, bueno, lo de componer pues desde jovencita, siempre he estado pues yo un autoadeacta con mi guitarra por los pasillos de de la universidad, por el baño de mi casa, <risa> bueno, <risa> hasta que ya tuve una banda cuando tenía 22 añitos y ya pues de ahí fui fui enganchando un poco con el mundo de la música. Sí. Por eso, porque no es el primer disco que grabas, ya que hace 18 años ¿Sí? grabaste una maqueta con la banda Nadie Conoce a Nadie. Sí, sí, sí. Eh, cuéntanos un poquito cómo fue esos tiempos, porque fue para algún concurso o algún... Sí, yo, bueno, los conocí eh, trabajando y a varios de los compañeros de la banda que tuve entonces y nada, nos juntamos, empezamos a hacer canciones y nos presentamos a encuentros eh, de los encuentros que había para jóvenes artistas y cantautores y nos dieron, llegamos a la final en, en, en uno de los certámenes y entonces nos dieron un premio que fue grabar una maqueta de cuatro temas y bueno, tuvimos ahí, hicimos nuestros pimitos y nos lo pasamos muy bien, eran más majetes. sí <risa> Y ahora ya vuelves con este nuevo proyecto, Bandada, sí. ¿cómo se forma, cómo surge? Pues mira, Bandada lleva, la verdad es que lleva cociéndose dos años, largos ya, porque Cesar y yo, que es mi compañero de vida y también pues parte e integrante no de este proyecto, ya que ha compuesto cinco de los temas, pues empezamos también a componer otra vez y bueno, estuvimos con un músico arreglando canciones, pero al final la cosa se estancó un poco. Dejamos una mini maqueta muy básica grabada y al final yo ya dije no puedo más, esto hay que llevarlo adelante porque veía que tenían tenían las canciones su potencial Y entonces dijimos, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pues, vamos a hablar con Cuchi Romero. <risa> <risa> yo no lo conocía, además, en persona. Y César sí, ¿no? Porque es muy fan de Marea. Uh -huh. Y me dijo, venga, vamos a hablar con él ahí, al Cuchitrila, aquí en Berriozar. Y yo, pues, me daba mucho corte, pero dije, bueno, pues, a ver. Y fuimos. Se nos abrió ahí las puertas, que súper majete. Y él fue un poco lo, el que nos dio un poco las, bueno, las indicaciones de lo que podíamos hacer para grabar. Y nos dio el teléfono del de que ha sido es nuestro productor, eh, que es eh, Javier Cho Pintor, uh -huh. el doctor Cho, un gran bajista y músico eh, también navarro. Y, y bueno, y a partir de ahí fue todo rodado. Mucha suerte tuvimos. Eh, Bandada, es el nombre que has dado a este proyecto. ¿Cómo sí. surge este nombre? Pues yo soy un poco eh, poeta, soy un poco sensible y tal, <risa> aunque no lo parezca. Eh, pero entonces eh, me parecía una palabra muy bonita, no que evocaba pues muchas cosas como volar, alas... Eh, no sé pájaro entonces me parecía un nombre que bueno que me definía también un poco a mí como persona no quizás así que me considero un poco un alma libre y bohemia <risa> y por eso lo elegí no sé por lo que significa así La tarde Voy a dejar El aire correr El aire correr En este mundo que va tan deprisa Se nos olvida Que todos los días Cositas pequeñas Hacen la vida Más bella Ya solo quiero ser Esa mujer que sale a la calle a bailar, ya solo anhelo ser Esa mujer que ha nacido pa' disfrutar metidos en el de lleno en este primer trabajo cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de grabación del disco cuánto tiempo estuviste si vol sí. si volviste a regrabar esa maqueta que decías con los temas pues no no la maqueta eso ya no esos temas eran eran otros que compuse en otra época y entonces ahora ya de los 16 temas que teníamos eh, eh, inicialmente ya escogimos 12 y bueno fue una gozada yo eso ese tiempo fue entre septiembre octubre noviembre y pues eso, yendo al estudio de La Chan Records 100% que está que es el estudio de Dr. Cho y poco a poco pues eh, fueron cobrando ya realidad, eh, a grabar para mí era, es que para mí eso era, no sé, gozar ¿sabes? Es que al final yo creo que que lo ideal en la vida sería correr lo que a uno le hace le hace gozar, no le hace vibrar y, y fue muy divertido con luego con colaboradores que vinieron también, con gente que he conocido, bueno, he conocido muchísima gente ahora del, de este mundo de, de la música y Dr. Choque es una bellísima persona también, un tío encantador que, que, que ha puesto todo su corazón también y y genial, <ríe> muy guay. Para comenzar el nuevo proyecto, has tenido bastantes colaboraciones, tanto en la música como en la fotografía y en la maquetación. Sí, sí, sí. Cuéntanos sí. un poquito. No sé, chico, tengo mucha suerte. No sé. <risa> he tenido mucha suerte y, bueno, no sé. Al final también, eh, la suerte también es rodearte de buena gente y yo creo que en eso, vamos, eh, he dado eh, en el clavo. Y sí, pues mira, como colaboradores están Cuchi Romero, que se Dijo, venga, yo me animo. Luego también está Marcos Fernández, del grupo Tipitaco, y Carlos Chaguen, que es un cantautor súper consagrado, vamos, que eh, que lo conoce muchísima gente y que también los tres lo han hecho, nada, porque han querido, y fue una gozada, o sea, yo estoy un poco todavía, digo, madre mía, qué fuerte. Y luego ya, pues sí, también Iñaki Basterra, un colega mío que ha sido el fotógrafo también de todo, de todo este álbum, Eh, Leire Olcoch, que es la, una diseñadora oh, oh, perdón, que me estoy confundiendo una artista de Tafaya, amiga mía también una gran artista que ha hecho el diseño de la de la mujer pájaro, de bandada luego está Patry de Blas, la diseñadora gráfica bueno, a las redes sociales Laura, Aranda, increíble, es que de mm. verdad sí Y luego te olvidas de la persona más joven en cantar ah, sí. eh, <risa> Kiran, que se animó sí, ¿Cómo Kiran. lo animaste? ¿Cómo, cómo fue? Pues mira, este día él, él se sabe todas las canciones porque habla muy bien desde, tiene tres añitos casi Pero ese día se, no quería cantar, claro, hasta no. que le digas a alguien, tienes que hacer algo para que no quiera. Entonces le fuimos engañando el doctor Cho con galletitas y tal. César también, <risa> mi compañero de vida y su papá que estaba allí. Pues ya y, y al final pues ya se lanzó y, y grabó. Grabó la vocecilla que aparece en uno de los temas que para mí es súper emocionante. Sí. Uh -huh. Y luego pues eh, tenías la colaboración también de Carlos Chahuen sí. en el tema Gris Soleaz, que es un tango. Es un tango, es, sí. Es, ¿Cómo surge la idea de contactar con este hombre? Pues, bueno, el tango lo ha, escrito, lo ha compuesto César y la verdad es que es uno de los temas que a mí me parecen más redondos no por todo, por la letra. Y Carlos pues no lo conocía, es amigo de Doctor Cho porque yo no lo conozco personalmente todavía. Uh -huh. De hecho, iba a venir al concierto, pero al final, bueno, ya os contaré luego que no va a poder. Y nada, eh, habló con él, él le dijo que, que sí, que le gustó mucho el tema y, y dijo que adelante y ahí está. Vamos, de hecho ha he salido estos días en la web de Carlos Chagüen <ríe> y es que digo, pero a ver, ¿esto cómo puede ser? Pues bueno, así. se sienta en un triste banco y no para de pensar, de pensar en el monstruo que la asora y le torna su existencia en una gris soledad. Y se alía uno de sus cigarrillos y se alía con el canto de los hirillos por no escuchar el fantasma del castillo de su ser. Y es que en su realidad Se funden los cuartos en esas maquinitas llenas de coloras Que atrapan su mirar, que corroen sus ratos Y su dignidad va sintiendo perdida Cuando vuelve a rodar con el alma vacía Y piensa en la cuarta preparada la mentira Que le hunda aún más Has dicho una canción de tango Porque las 11 canciones Que pues no tienen un mismo, digamos así Estilo, van desde no. el rock Pasando como hemos dicho hasta el tango Sí, es un poco lo que define igual bandada ¿no? que, que es un disco pues muy rico En, en color, en, en estilos Hay una variedad Hay un reggae, hay swing, hay tango Hay rock, hay pop, hay melódico Hay algo de rumba Entonces, bueno, yo creo que lo bueno de este trabajo pues que puedes llegar a mucha gente, ¿no? También que no se engloba solo en un estilo y que a mí como artista pues me ha permitido también pues disfrutar de cantar pues un tango, yo nunca había cantado tango, ¿no? Uh -huh. Yo vengo más del rock, soy más de alma rockera, pero pero me lo he pasado muy bien pues probando también otros estilos, sí. Y... Eh, lo querías hacer así? ¿Con estos estilos musicales o salió? Pues yo creo que salió, ¿no? Un poco, yo no soy muy mental eh, Bueno, soy muy organizada Pero soy más de, menos mental, ¿no? Igual, entonces, más emocional Entonces, sí, surgió así Y, y bueno, y, y ya está Tampoco le dimos muchas más vueltas <risa> eh, Hablando un poquito de las letras Las canciones que quieres expresar Con estos 12 temas pues no sé, todo un universo emocional no también, como no son todas mías, pero bueno, al final las cinco que ha compuesto César Sánchez, pues yo también me las he apropiado de ellas, no porque porque también, bueno, ya son parte de, de mi expresión y pues no sé, es un poco expresar el mundo íntimo ¿no? que una tiene por dentro y a la vez también hay, hay temas sobre temática social que también me parece muy importante no en estos tiempos tan revueltos, creo que hay que hablar también de cosas que, que nos afectan y... Y bueno y luego también hay muchos temas pues que son no que te dan como luz ¿no? para seguir adelante hay va mucho de eso no este disco de venga de seguir para adelante de perseguir de, de tirar palnte no que yo creo que, que es que de normal nos, nos hunden un poco en la miseria y, y no nos podemos dejar pues si te parece antes de hablar de los conciertos de los directos vamos a escuchar otro de los temas del disco cuál elegirías ahora Uf, pues no sé por ejemplo puede ser estaba en la siesta que es una rumbita que es bastante así de tema social Esta noche me he soñado con pueblos desamparados. He soñado con desastres naturales, infernales. He soñado con 100 guerras, con tanques, con metralletas. Convertidos en los ríos, con mil niños a recibir. Desahuciados Con pateras que naufragan Con un paro que no para He soñado con mujeres Que se compran y se venden Con ladrones de corbata Y mendigos entre ratas Y no dejaba de llamar a Dios no No contestaba, estaba en la siesta Ya que nos debe una explicación Haremos ruido para ver si despierta Ya que nos debe a todos un perdón Vamos a hacer ruido para ver si despierta Pa' ver si despierta Yo he visto el final He visto a unos pobres yonkis poniéndose en un portal He visto mucha madera y demasias enfermedades He visto a tela de hijos crecer sin padre ni madre Y no dejaba de llamar a Dios No contestaba, estaba en la siesta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 si despierta vamos a hacer ruido para si despierta vamos a hacer ruido estaban la silla, está otro de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el proyecto musical de Bandada. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo con Marian Ruiz en el programa Buscal Música de Berriozar y Ratia. Eh, vamos a meternos a hablar un poquito de los directos. Eh, ¿Qué repertorio vas a tener para presentar el disco? ¿Vas a incluir todos estos temas? ¿Vas a incluir alguna versión que tengas por allí? <risa> bueno, no lo voy a desvelar todo porque entonces si no ya no tiene gracia, pero sí, estos de temas estarán. Luego va a haber el 23 de febrero, eso es a las 8, una escuela navarra de teatro, habrá, hay artistas invitados, vendrá Cuchi, viene también Joris Muñoz, que es un cantador eh, flamenco, también muy conocido, y viene también eh, Gabriel Gainza, del grupo El Desvan Rock. Sí. Entonces, bueno, eh, luego va a haber alguna otra sorpresa, sí, habrá alguna cosita más, que no voy a decir, pero vaya, voy a estar muy bien arropada por unos pedazos músicos, por unos coros increíbles y bueno, pues muy contenta. Eh, has comenzado el pasado 25 de este mes de enero presentando el bueno digamos así el disco en Elcar, sí, ese mini... Sí, un mini conciertillo, es. una mini presentación en acústico, se llama Showcase, hijo, es que ahora todo en inglés y no, no <risa> la gente lo dice en inglés. Entonces sí, una mini presentación con seis temitas en acústico y... Y bueno, pues luego ya haremos otro concierto en el Bargarasi el día eh, 8 de febrero, jueves. A las 10 de la noche y, bueno, pero venidos al 23, ¿eh? Que es que es el grande ese. <risa> ese es, es el potente, ¿no? Sí, sí eh, es también. el potente, sí. Uh -huh. Y aparte de esos dos conciertos del día 8 de febrero, del día 23 de febrero, ¿tienes cerrado alguno más? ¿Estás pues mirando? Estoy mirando, estoy mirando. A ver, es que realmente llevo un mes y pico, o sea, lo, lo que es en las redes sociales y tal, entonces, de momento quiero ir un poco viviendo el día a día, viviendo el presente, sí que ya me he puesto en contacto con alguna sala de conciertos, pero claro, yo creo que hay que darse un poquito a conocer y bueno, creo que a partir del 23 pues será también un poquito un antes y un después, así que yo soy más de, prefiero vivir en la aquí y en la ahora. <risa> eh, Marian Ruiz, ¿se acuerda cuando se subió por primera vez a un escenario? Uf. Sí, sí me acuerdo porque era muy pequeña y fue en un grupo de Jotas. <risa> Sí, hijo, sí. cambio ¿no? sí con cuatro añitos con creo que eran las hermanas arboníes o algo así y es que a mí siempre me ha gustado el escenario chico y luego ya pues hice mucho teatro también en el colegio siempre cantar entonces ya de muy pequeñitas sí. y estás preparando un videoclip nos puedes contar sí. algo Pues es muy divertido lo del videoclip, yo que nunca he hecho un videoclip, pues estoy preparando un videoclip con Fermín Lizarraaga de Ojo Cítrico, también bueno, les nombro por si, yo que sé, me gusta nombrar a la gente. Y bueno, sí, está es un videoclip sobre la, el tema Persiguiendo un sueño, va a ser un poquito así road movie. Y yo creo que ya prontito estará también Así que a ver <risa> eh, Volviendo al disco ¿De qué forma se puede conseguir el disco? ¿Lugares en los que se puede hacer uno con una con una copia física? Sí, pues mira Ahí está, está en el mesón de la Navarrería En la calle Navarrería tenéis También en el Bar Garasi En la calle Calderería eh, En el CAR va a haber también Y luego también está en la FNAC En, la, en el Centro Comercial Amorea Entonces ya tenéis... Ah, y en el centro de yoga, porque yo hago yoga también, <risa> diréis, madre mía, esta chica... Bueno, pues en el centro de yoga Siba Isatki también en San Juan, también Calle Virgen de Ujue, y también lo podéis conseguir sí. para los más espirituales. Y para contactar con Bandada, para realización de conciertos, algún Facebook, Twitter, sí, página... Sí, tenemos de todo, tenemos el, el correo, es bandadoficial arroba hotmail punto Tenemos también eh, Facebook, eh, Bandada, Marian Ruiz es mi nombre, y luego la página Bandada, 657-933-808 sería el teléfono de contacto. Todavía no tengo web, eh, supongo que la tendré en, en breve, un poquito más tarde, y también tengo Twitter, Instagram, bueno, ya sabéis, las redes sociales, digo, es que si no estás ahí, no <risa> parece que no estás. ¿Y los demás componentes que acompañan a Marian Ruiz? Sí, pues mira, en estos conciertos acústicos van a estar eh, a la guitarra Dani Varela, un gran guitarrista, también está Doctor Cho al bajo César Sánchez a la guitarra de acompañamiento y John Uribe Echeverría a la batería y al cajón y luego ya en el concierto grande ¡buah! viene muchísima gente, viene Nacho Ruiz desde Madrid, viene Pino Abra Cadáver un acordeonista desde Valencia Iñaki Lero, a la percu viene también Coco que también toca la guitarra flamenca, que no me deja nadie. Viene Carlos Colina al jamón, de coros están Selva, Holly Pascualena y Maritere Costa. Eh, pues, pero eh, de, eh, vienen sí también de Suacay, Al violín Claudia Osesa y e Iván Carmona, violín y cello Madre mía, es que <ríe> mucha gente, sí. Eh, hablando del concierto del día 23, se nos olvidaba la hora sí. y se nos olvidaba ah. también cómo conseguir las entradas. Ah, vale, claro, sí, las las podéis conseguir ya, ya están a la venta en la web de la escuela www.laescueladeteatro.com. El concierto es a las 8, pero las puertas ya se abren desde las 7 Hay bar, entonces por si os apetece ir calentando motores. Pues podéis ya estar desde las 7 y luego pues me quedaré un rato firmando discos también, habrá un poco de... venderemos alguna, pues ya, merchandising, camisetas y estas cosillas. Bueno, o sea que lo tienes ya todo bien pensado, ¿eh? Sí, más o menos, <risa> más o menos sí. Y para ir terminando, algo que me haya dejado, ¿qué quieres decir? Pues no sé, yo lo único que diría, ya que estoy ahí en la radio, pues que animo toda la gente que que quiera cumplir sus sueños y que piense que no puede que, que no, que, hay, que para adelante que la vida es muy corta y que hay que hay que intentar ir a por lo que a por lo que creemos y, y que la música pues es una maravilla nada más. Pues Marian Ruiz, gracias por haber venido a presentarnos este nuevo proyecto Gracias a vosotros, es que ricasco. Eh, un proyecto muy interesante, un proyecto que vamos a decirlo puede ser familiar, ¿no? Sí, sí. familiar y no familiar, y, no familiar. <risa> y el 23 de febrero pues ya sabéis el concierto es eh, presentación, digámoslo a lo grande, el eh, As Navarra de Teatro a las 8 de la tarde eh, Otro de los temas que quieras recomendarnos para ir ya cerrando Bueno, pues ya que estamos en Berriozar vamos a poner el paseo que la cantó con Cuchi Romero eh, Marian, gracias, suerte gracias. que todo vaya bien y nos mmm, volvemos a ver una semanita antes, venga. si te parece bien Genial, sí, con sí. las guitarras y con algo nos tocaréis algo nos tocaré algo, igual Eso. me animo Muy bien, venga, venga, agur Para ir al galope música también en internet búscanos encuéntranos en facebook.com barra euscal música bernioozar y rat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 Pues ahí está la entrevista que hemos mantenido con Marian Ruiz, artísticamente llamada Bandada, que acaba de publicar lo que es su primer trabajo discográfico en el cual te vas a poder encontrar 12 canciones. Hemos hablado un poquito de la trayectoria musical de esta mujer, también hemos hablado de este primer trabajo discográfico y por supuesto de los directos sobre todo de ese concierto, presentación fecha especial 23 de febrero con un montón de colaboraciones en la Escuela Navarra de Teatro a partir de las ocho de la tarde. Y nosotros que vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa de Úscar Música, el primer programa del mes de febrero, jueves 1, si nos escuchas en directo, sábado 3 domingo 4 de febrero Hemos escuchado a Emon con su álbum SUA del 2014 el segundo trabajo discográfico de IDH Mugire que regresa después de 14 años nada más y nada menos al panorama musical, con el álbum La piel transparente grabado en 2016 Hemos escuchado dos de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico para la formación Anita Parker. Nos hemos ido con Shorkun y Sualbum Ciclo y con el nuevo trabajo discográfico editado bajo el sello El Dromedario Records de la formación Diruña Tracción, el álbum Renacer, los temas Zombies y Adicción y hemos escuchado la entrevista que hemos realizado con Marian Ruiz para presentarnos este su primer trabajo discográfico recuerda que Úscar Música vuelve dentro de 7 días para compartir contigo todo lo relacionado a la música local a la música que se realiza en Úscar Herría, ya sabes, en 90 minutos el jueves en directo, fin de semana en Redifusión, nos vamos dentro de 7 días, volvemos a estar contigo para ofrecerte más música, música local hasta entonces, saludos, agur a